...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmaria Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana... ...bienvenidos al programa La Glorieta... ...de este jueves 21 de septiembre... ...hoy continuará la estabilidad atmosférica... ...con paso de nubosidad alta, viento flojo... ...y temperaturas elevadas... ...vamos a alcanzar una máxima en torno a los 29 grados... Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos casi 22 grados de temperatura. Pues han llegado las primeras actuaciones para ofrecer un transporte público sostenible, para conectar Elche con su área metropolitana, Alicante y su comarca. Llevamos décadas reclamando esta infraestructura. Ayer se inauguró una línea pionera, dicen, el servicio de rodalía, con autobuses... ...menos contaminantes, así lo vendieron... ...la inversión la realizó el anterior gobierno valenciano... ...y la actual pues le ha tocado salir en la foto... ...la consejera de infraestructuras... ...además dijo que presupuestarán para el año que viene... ...traer el tranvía Elche... ...y el alcalde valoró la obtención de la luz verde ambiental... ...para iniciar la ampliación del parque empresarial... ...porque el sector ya lo ha dejado muy claro... ...ayer el presidente de Cedelco remarcó... ...que se están perdiendo inversiones... ...y oportunidades de negocio por falta de suelo industrial y hay más noticias en este jueves un hombre de 79 años falleció ayer ahogado en la playa de Arenales, los socorristas del servicio de salvamento lo sacaron del agua inconsciente y le practicaron las técnicas de reanimación pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida La, con la inauguración del nuevo servicio de bus de Rodalía, llegar a Alicante se tardará pues, 25 minutos en bus, un servicio pionero que además conecta la ciudad con Crevillén, Santa Pola y Gran Alacant. Compromiso exige que se ponga ahora en marcha el bus de alta capacidad, proyectado también por el anterior consejo. Y el estudio encargado por Cedelco a la Universidad Miguel Hernández indica que el impacto económico que la llegada de la Dama del Che tendrá en la ciudad será de 46 millones de euros. El Ayuntamiento ha logrado la autorización ambiental de la Consellería de Infraestructuras para la ampliación del parque empresarial y el alcalde ha anunciado que licitarán lo antes posible el proyecto para evitar la fuga de inversiones por falta de suelo y comenzarán a gestionar el desarrollo del Porta del Che. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparándose para el partido del sábado frente al Burgos. Para ese encuentro, el técnico Sebastián Becas S. podría repetir el once titular. Alex Martín, junto a Pedro Vigas y Josan, podrían volver a conformar la línea de defensa. La Glorieta contra María Alonso. Informativos en Teleeich Radio Marca. Pues es nuestra noticia de portada de hoy. Ya se ha puesto en marcha el servicio de Rodalía, que conectará el municipio de Elche con Crevillén, Santa Pola, Gran Alacán y Alicante. Los nuevos autobuses, que ya están funcionando desde hace unos días, son vehículos de bajas emisiones que favorecen la sostenibilidad. En el caso de Elche y Alicante, el viaje será sin paradas y habrá un bus cada media hora. Nos lo cuenta Iziar Martínez, que estuvo ayer en la inauguración. Buen día, Ros. Este miércoles ha tenido lugar la presentación de Els Rodalía, el nuevo servicio de transporte metropolitano que conectará el casco urbano con el Parque Empresarial de Torrellano, Crevillente, Santa Pola y Alicante. Para esos municipios se establecen 54 viajes y 18 autobuses nuevos. Casi cada media hora habrá un autobús que une las ciudades de Elche y Alicante sin paradas. También se conectará el Hospital General con Gran Alacant. Este nuevo servicio supondrá nuevos autobuses sostenibles de bajas emisiones, cargadores y wifi. Este servicio ya se ha puesto en marcha y han estado presentes la consejera de Infraestructuras, Salomé Pradas, la alcaldesa de Santa Pola y Crevillente, al demás de Pablo Ruz, el alcalde de Elche. Pues vamos a escuchar sus declaraciones. Primero comenzamos con la del alcalde. Establece un nuevo servicio express diario desde Elche-Alicante, 54 eh, en total, 54 viajes, 27 conexiones casi cada media hora. Además, se incorporan 18 autobuses nuevos de bajas emisiones y totalmente accesibles, como han podido ustedes comprobar. Y como les he dicho, nos parece esencial esta vinculación, esta vertebración de la comarca a través de estos nuevos coches que son, eh, yo creo que una referencia, y ¿no? van a ser una referencia en todo el contexto de la Comunidad Valenciana, y además hay una novedad que se incorpora y es la conexión del hospital de la ciudad de Elche a través de Santa Pola con Gran Alacant. Hoy También destacó la importancia de poner en marcha este servicio de bus por parte de la consellera de infraestructura Salomé Pradas. ...los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana... ...en los de 2021... Elche, la comarca, el área metropolitana... ...avanza, avanza en movilidad sostenible... ...lo decía el alcalde... ...qué importante avanzar en esta materia... ...pero hoy es un día especialmente grato... ...porque se pone en marcha de forma oficial... ...aquí en Elche... ...la primera red metropolitana de autobuses... ...de bajas emisiones de la Comunidad Valenciana... ...por lo cual sois pioneros en la comarca... ¿Eh? Empezamos aquí e instauraremos todo este nuevo sistema de autobuses de bajas emisiones, híbridos, a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Y también la consellera anunció que para el próximo ejercicio 2024 van a presupuestar ya una partida económica con el fin de iniciar los estudios para traer el tranvía, el tram a AH. Elche. Los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana, en los de 2024, se reflejará el tram de Elche. Va a haber una partida para los estudios necesarios, evidentemente, antes de su implementación. Vamos a trabajar los estudios técnicos para ver, eh, en su caso, qué obras eh, hay que acometer. Y también vamos a suscribir el convenio eh, obligado entre el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana. Por tanto, La respuesta afirmativa. Vamos no solo a avanzar ya el año que viene, sino que Elche va a tener su tram, insisto, un tram que va a ser eh, medioambientalmente sostenible y ecológico durante esta legislatura. Pues fue en la estación de autobuses cuando se llevaron a cabo estas declaraciones. Eh, con motivo de la inauguración del nuevo servicio Rodalía, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, quiso valorar la puesta en marcha de este servicio para remarcar o recordar que lo gestionó el anterior Consejo, al frente de Chimopucha, a la cabeza. Eh, para el portavoz socialista junto, Mariano Valera, esta inversión refleja la apuesta del anterior Gobierno del Botánico por las políticas verdes de movilidad. ...municipal socialista si queremos remarcar... ...que si hoy se está inaugurando este servicio... ...es eh, porque el, el anterior gobierno eh, del Botánico... ...con Chimo Pucha a la cabeza, trabajó y se esforzó... ...para que se pusiera en marcha este servicio... ...un servicio de transporte eh, metropolitano... Que el... La portavoz de Compromís, Esther Díez, ...también mostró su satisfacción por la inauguración de este servicio... ...y también colocó la medalla al anterior gobierno del Botánico... ...además... Reclamó al actual Consejo de Carlos Mazón que ponga en marcha con urgencia el bus de alta capacidad que se proyectó en la anterior legislatura y que permitirá conectar con muchas más frecuencias la ciudad y su entorno. Esther Díez, es portavoz de Compromiso. Vimos a Pablo Ruz a hablar mucho del tram, que es una promesa que ni tiene presupuesto ni tiene fecha, pero no reivindica este servicio, que si hubiera voluntad política podría entrar en servicio el año que viene. Por otra parte, desde Compromís consideramos lamentable que el Ministerio de Transición Ecológica haya tenido que señalar al Gobierno de Pablo Ruz por su retroceso en las políticas verdes, que pone además en juego la obtención de 8,6 millones de euros para actuaciones en movilidad, un Gobierno que, como hemos denunciado ya, pone en riesgo no solo nuestra salud, sino también nuestro dinero. Pues las críticas de la ministra de Transición Ecológica al Partido Popular de Elche por aplazar la implantación de las zonas de bajas emisiones en aquellos ayuntamientos y ciudades donde gobiernan, como el caso de Elche, el alcalde le respondió. Declaró que son una falacia porque la zona de bajas emisiones, dijo, ya se ha implementado en Elche y añadió que si se han desmantelado algunos carriles es porque fueron insostenibles. Con respecto a la zona de bajas emisiones, es otra de las falacias de, de, de este gobierno interino, porque de hecho ya están implementadas y de hecho ya están aplicadas. Lo que hemos hecho ha sido, con informes de la policía, que no tenían los anteriores responsables municipales, desmantelar dos carriles bici que son insostenibles desde el punto de vista de la seguridad del tráfico. Y lo hemos hecho con toda la convicción y además lo hemos hecho por un compromiso electoral. Y lo, hace, lo hemos hecho con toda la, la, la capacidad que tiene un gobierno para tomar decisiones. Pero, concluyo, que dejen de insultar. ...que dejen de agraviar y que trabajen... ...y que trabajen por los alicantinos y por los ilicitanos... ...y si no quieren trabajar, por lo menos que nos dejen en paz. Pues seguimos con más declaraciones del alcalde... ...porque los empresarios le han reclamado... ...otro transporte alternativo, el tranvía Elche... ...y más suelo industrial... ...el presidente del círculo empresarial de Elche Comarca... ...Salvador Pérez, lamentó que se están perdiendo... ...oportunidades de negocio e inversiones en Elche... ...por falta de suelo industrial... ...el alcalde le respondió... ...que licitarán lo antes posible... ...la ampliación del parque empresarial... ...porque el proyecto de ampliación... ...pues ha logrado la declaración ambiental... ...y territorial estratégica de la consellería... ...el alcalde dijo que además iniciarán las gestiones... ...para el Portadelch, ...otra área industrial... ...que se quiere desarrollar... ...junto al Camino de Castilla. Ya tenemos que empezar a eh, licitar... Eh, ...el desarrollo del parque... ...y empezar a licitar también... ...la urbanización del espacio ¿no?... Y esto, y todo lo que eso implica, ¿no? Y esto, eh, evidentemente, es un proceso administrativo, pero ya vamos a ir todo lo rápido que podamos para que esta legislatura sea la que ya veamos iniciadas las obras de ampliación y ya podamos poner a disposición de los eh, compradores, que esto es muy importante, ¿verdad? Claro, claro. <ríe> ampliación dichosa del parque empresarial, aunque, como bien sabéis, tenemos en mente, y os lo hemos trasladado a, a Cedelco, empezar a hablar ya, y esto sí que va a ser un procedimiento largo, del Porta del Pues sí, es necesaria y urgente para los empresarios. Concretamente, el presidente de Cedelco, Salvador Pérez, lamentaba esa fuga de inversiones... ...por no tener más suelo industrial. Y estamos perdiendo la oportunidad de que grandes empresas... ...que han venido aquí a Elche, que las conocemos... ...se han tenido que desplazar a otros sitios... ...porque no tenemos suelo suficiente. La, yo con el señor alcalde siempre, es, es, a través de CEDECO... ...siempre estamos eh, diciendo la necesidad de, de, que tenemos... ...de suelo industrial para el crecimiento de muchas empresas... ...que quieren ampliar o a empresas nuevas que quieren venir aquí. No cabe duda que el Portadel sería la oportunidad que necesitamos en Erche para tener grandes parcelas, porque si tienen miles de, de, de, de trabajadores a, tra a trabajar en un, en, un parque, en un polígono industrial, pues eso repercutiría en la ciudad, más casas, más hechos, haríamos la ciudad que queremos hacer, una ciudad grande. Pues el presidente de Cedelco y el alcalde estuvieron juntos, comparecieron ante los medios de comunicación para avanzar los resultados del informe que la Asociación Empresarial ha encargado a la Universidad Miguel Hernández sobre el impacto económico-social que tendrá el regreso de la Dama del Che. un estudio que se presentó por la, por la mañana a los medios de comunicación y por la tarde a los agentes sociales y económicos del municipio. Una y una conclusión fundamental de este, de este estudio porque ha calculado que la llegada del busto va a generar 46 millones de euros y numerosos puestos de trabajo. Escuchamos a Antonio José Verdú, uno de los autores, redactores del informe. El suelo, lo mínimo que se podría esperar, de venir temporalmente para un periodo de un año, se esperarían tres, aproximadamente 3,5 millones de euros. En caso de que fuese una venida in, ...para tiempo indefinido, estaríamos hablando anualmente... ...para la localidad licitana entre cerca de 2,8 millones de euros... ...y 2,9 millones de euros. Si nos vamos al escenario de visitas de, de 2006... ...ya las cifras cambian astrodinámicamente... ...de venir un año para un periodo estaríamos hablando de cerca de... ...47 millones de euros y de quedarse indefinidamente la localidad... ...nos moveríamos entre 38 millones de euros... Y 39 millones de euros. Una cifra que no está nada mal. Pues este informe va a ser importante, lo van a utilizar como argumento para pedir al Ministerio de Cultura que llegue la dama a Elche, la cesión temporal. Y además, el presidente de Cedelco, junto al alcalde, anunciaron que van a encargar ahora un informe técnico. ...al Museo Arqueológico de Alicante... ...un informe que esté firmado... ...para ver la viabilidad de si se puede o no trasladar la dama... ...porque el que tiene el Ministerio de Cultura... ...es cuestionable al no estar firmado por ningún técnico. Concretamente eh, con, con la Universidad de... de, de ...o sea con la, el Museo de Alicante... Eh, eh, ...hemos eh, contratado o estamos... ...vamos a contratar una empresa especializada... Eh, ...para anal que analice el porqué... Y si se puede o no se puede traer la dama de leche, porque nosotros somos, somos los primeros que, si efectivamente técnicamente nos, nos dicen que no se puede mover la dama de leche, nosotros somos los primeros que vamos a decir que no se mueva, Ajá. porque no, no, no queremos que se dañe. Pero eh, eh, si, eh, cuando los informes técnicos ...lo digan que, se pueda, que sí que se puede transportar, porque lo veo absurdo que no se pueda transportar, cuando lo digan los informes, pues entonces nosotros no iremos. Yo, con las personas que, que tengamos que, que a decirle al señor ministro o a, la, a las personas que hay allí que Estos son los informes y firmados por un, por un equipo Ciencia, ciencia, confirma Confirma, no, confirma porque los, que, los informes que, te, que nos presentan ahora que no tienen Sin firma, no sabemos, no, no sabemos qué es Con lo cual para, para nosotros es cero, no tiene, no tiene ningún sentido Informativos en TeleElch Radio Marca Sin duda, la cesión temporal o definitiva de la dama va a ser un revulsivo para la industria turística y de este sector vamos a hablar, porque agosto se ha cerrado en el Che con una tasa de ocupación hotelera del 94,4%, la mejor del año, que sin embargo se queda a cuatro décimas de igualar el registro de ese mismo mes de 2022. Es la primera vez en el año que la tasa no logra rebasar la del ejercicio precedente, a pesar de lo cual el resultado lo consideran positivo desde... AITE, la Asociación de Empresas Turísticas. Más favorable ha sido el comportamiento de los indicadores de rentabilidad, que han constatado una subida de precios que ha llevado el precio medio por habitación a los 89,66 euros, también el mejor dato del año. Esta cifra supera en 7,5 euros y medio, casi el precio medio de agosto de 2022. Y otro hito de agosto en Elche fue el resultado del aeropuerto, porque alcanzó el 1.700.000 pasajeros. Las previsiones para septiembre son favorables, con datos globales más bajos que los de agosto, pero se espera que las cifras igualen o incluso se sitúen algo por encima de las de 2022. Pues el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y el Ayuntamiento desde Bici han presentado ya una programación completa de actividades que se desarrollarán desde el 27 hasta el 1 de octubre, actividades como rutas en bici, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas. ...todas ellas gratuitas... ...la incorporación de dos nuevas rutas en bici... ...será la que muestre en profundidad... ...la historia de las torres defensivas de la ciudad... ...y del Camp del Chalos Interesados... ...según anunció ayer... ...la concejal del área, Irene Ruiz. ...dos nuevas rutas que vamos a poner en marcha... Para esta, ...para esta conmemoración... ...que son dos rutas en bicicleta... ...y la primera de estas rutas tendrá lugar el sábado 30... ...de la mano de un guía oficial... y en bici... ...se recorrerán las, la historia de las torres defensivas de la ciudad... ...concretamente pues la antigua muralla... ...la torre de los Bahillos... ...la Calahorra, la torre del homenaje o del Conceit... ...y la de Calendura y Resemblar. ...la segunda de las rutas... ...se celebrará el domingo 1 de octubre... ...y será una ruta por el Camdels. Pues no sabemos, volvemos otra vez a hablar del aeropuerto... ...porque si en agosto registró 1.700.000 pasajeros... ...no sabemos si esa cifra se podrá aumentar en septiembre o no pero lo que sí sabemos es que muchos turistas van a quedar afectados porque Comisiones Obreras ya ha convocado o el comité más bien de la, de la empresa de, de seguridad del aeropuerto ha convocado una huelga de vigilantes eh, para mañana viernes. A partir del 22 de septiembre habrá paros parciales por la mañana y otro por la tarde con el fin de reivindicar acuerdos con la empresa de seguridad que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Esta huelga afectará a los controles de pasajeros, de personal, de maletas en bodega, de suministros de mercancías, vuelos privados y centro de control de seguridad. El motivo, la preocupante situación continuada de indefensión y precarización de las condiciones laborales en las que se presta este servicio contratado por AENA, según el propio Comité de Empresa. Según el sindicato, reclaman una reducción de Los turnos de trabajo que son excesivos denuncian más descansos y más mejoras. Tras dos reuniones con la empresa no se ha conseguido llegar a acuerdos, de ahí que hayan convocado estos paros parciales que comenzarán mañana viernes y que se prolongarán hasta el 30 de septiembre, excepto los días 25 y 27, que de momento no hay paros. Y seguimos con más asuntos. El PSOE presentará en el Pleno del lunes una moción para instar al Gobierno a agilizar el plan de salud mental y posicionarse claramente con respecto al problema. El concejal Mariano Valera ha explicado que la moción también urge al Gobierno central y autonómico a destinar mayores recursos a esta cuestión. Porque uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno de salud mental y uno de cada cuatro ...ha tomado psicofármacos... ...según ha expuesto el portavoz socialista Mariano Valera. En el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo lunes 25 de septiembre... ...y que esperamos, como no puede ser de otra forma... ...que el Gobierno de PP y Vox... Eh, ...la saquen adelante, se apruebe por unanimidad... Eh, y se posicionen claramente en este preocupante tema de la salud mental en nuestro municipio, en la provincia, a nivel autonómico y a nivel nacional para poder intervenir cuanto antes, para poder prevenir y sobre todo para poder sensibilizar, sensibilizar en el tema tan preocupante como es la salud mental. Informativos en Radio Marca. Y abrimos la página de sucesos con una muerte trágica. Ayer un hombre de 79 años falleció ahogado en la playa de Arenales. Según informaron fuentes del centro de emergencias del CICU, el bañista fue sacado del agua inconsciente. El centro recibió de emergencia recibió el aviso de alerta sobre las 11 y 20 y movilizó hasta la costa y licitaban a una unidad del SAMO. Mientras el servicio médico llegaba... Al lugar de los hechos, el personal de Socorrismo de la Playa le realizó al bañista la reanimación cardiopulmonar básica. Una vez allí, el equipo del SAMU continuó con esa reanimación y otras técnicas de recuperación, aunque sin éxito. Finalmente confirmaron el fallecimiento de este hombre. Y la policía local ha detenido a un hombre de 26 años que tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la conductora del coche en el que viajaba. Ambos fueron sorprendidos en un control en la calle Redobán y fue entonces cuando los agentes pidieron documentación y descubrieron que se había quebrantado esa orden judicial. Esta provenía del juzgado de lo penal número 3 de Valladolid y ante estos hechos el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. La Glorieta con Rosmaria Alonso.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 Teléfono 638-895-527. 101.4. Teleelch, Radio Marca. Pues es momento de la crónica deportiva. Con Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparándose para el próximo partido de Liga, que será el sábado a las seis y media en el Estadio del Plantío, frente al Burgos. El Elche quiere aprovechar esta racha positiva tras la última victoria contra el Leganés para conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada y enlazar también por primera vez dos victorias consecutivas. Para ese encuentro, el técnico podría repetir por primera vez once titular, teniendo en cuenta que finalmente Alex Martín no es baja. Ayer, en el primer entrenamiento de la semana, eh, lo realizó con normalidad y esa lesión que le impidió... Terminar el partido frente al Leganés parece que ha quedado en un susto, con lo que Alex Martín junto a Pedro Vigas, Carlos Clery podrían conformar esa línea defensiva y sería el mismo equipo que jugó frente al conjunto pepinero. Un encuentro en el que también estará Nico Fernández Mercau. Ayer en rueda de prensa reconocía que poco a poco está empezando a dar su mejor versión, que se adapta a cualquier posición que el técnico le pida y que le costó. Eh, cuando llegó hace ya 13 meses a nuestra ciudad, sobre todo por el cambio del fútbol argentino al europeo. Nico Fernández. Eh, bueno, creo que, que fue un periodo de adaptación, yo vine de Argentina, es otra cosa ya. Eh, esto es Europa, el primer nivel y son un montón de cambios y creo que fue eso un poco, como que me costó adaptarme al principio al fútbol de acá, al fútbol europeo y bueno, nada, eso yo creo que ahora ya estoy más asentado y me siento mucho más a gusto acá. Nico Fernández eh, reconocía que para él hay potencial para pelear por el ascenso, que tienen que seguir siendo intensos y verticales y que sobre todo hay que definir las ocasiones de gol. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca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 Muy buen día, de momento continúa la estabilidad atmosférica, aunque para el fin de semana tendremos algunos cambios. Durante esta noche las temperaturas nocturnas aquí en la estación meteorológica de Teleelch han bajado hasta los 20 grados, en Crevillento, Santa Pola, temperaturas nocturnas que han rondado los 20 grados. Sin embargo, en pedanías del sur del Candaelch de como Matola, Derramador o Valverde, las temperaturas nocturnas han bajado hasta los 16 grados.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 La jornada estará marcada por la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico desgastado a primeras horas, ambiente más soleado, pero conforme vaya avanzando la mañana comenzarán a llegar intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto irán a más durante la tarde. Viento en calma por la mañana, flojo de suroeste a partir de mediodía. Viento de componente terral que mantendrá valores elevados de las temperaturas máximas que hoy de nuevo aquí en la ciudad rondarán los 29 grados. En puntos de interior del municipio alcanzaremos los 30-31 grados. Incluso en algunas pedanías rozaremos los 32 grados. Mañana viernes, durante la madrugada y a primeras horas, nos cruzará el frente atlántico desgastado. Aportará abundante nubosidad, sin precipitaciones. Por la tarde, ambiente más soleado. El protagonista, el viento moderado de noroeste, con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Las temperaturas mañana ya comenzarán a bajar, máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no bajarán de los 20-21 grados el paso de este frente dejará la puerta abierta a la llegada de una masa de aire polar marítimo que nos va a acompañar durante buena parte del fin de semana provocando un descenso notable de las temperaturas un fin de semana con ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente marítima para el sábado máximas en torno a los 24 grados mínimas de 16 El domingo no superaremos los 25 grados y la mínima aquí en la ciudad podría bajar por lo menos hasta los 15 grados. A partir del lunes, poco a poco, se recuperarán las temperaturas.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 aigues cerca de ti La glorieta con Rosmaria Alonso Cuando son las nueve y media, pues es momento de conocer cómo se circula por las calles en Delche y para ello conectamos con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, Romario, buenos días. Pues bien, a estas horas, ¿cómo se está circulando? Bueno, con el curso escolar ya en marcha vuelven las dificultades, pero a esta hora de la mañana la, eh, ya ha pasado la hora punta y el tráfico es bastante fluido en toda la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que cada mañana con la entrada a los, de los escolares a los centros escolares la circulación se hace más complicada, sobre todo en las proximidades de estos centros. Además, encontraremos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación El Cheparque. En el puente de la Llenadita la circulación será densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Fernández García. En la avenida Alcalde Ramón Pastor, en la avenida de Don Bosco y en los accesos a la rotonda de la IUP, desde la Circunvalación Sur se producirán retenciones. También en el acceso a Federico hacia Lorca con la rotonda de la Circunvalación Sur y carretera de León se formarán retenciones importantes. Se producen también retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magranet y en el cruce de Circunvalación Sur y Hospital General. En cuanto a cortes de calle, la, corra, eh, la calle Conrado del Campo continúa cortada a la altura de Manuel Alcaraz Mora. El tráfico suele variar en poco tiempo. Si cada día sufres retenciones en el mismo lugar y a la misma, a la misma hora, ajusta tu hora de salida. Merece la pena. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico de Ayuntamiento del Che, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. <risa>